El Mundial Femenino está en marcha y ahora estamos manijas, manijas por colectivas. las pibas. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda se vive en el Minuto Mundial. Se definieron las semis. Australia y Francia empataron 0 a 0 en los 120 minutos de partido. Llegaron a los penales y las Matildas se quedaron con la llave tras ganar 7 a 6. Inglaterra le ganó 2 a 1 a Colombia y terminó con la ilusión de las cafeteras de pasar de ronda. Las semifinales comenzarán mañana a las 5 de la mañana, con el partido entre España y Suecia. La llave entre Inglaterra y Australia se jugará el miércoles a las 7. Este Mundial está lleno de sorpresas y quien levante el trofeo lo hará por primera vez. Manijas por las pibas